Daniela, ¿estás, bueno, ¿están en la plaza o no? Sí, no. Estamos acá en la Glorieta. O sea, Ajá. Ya nosotros, se puede decir que somos los usurpadores de la Glorieta. Ya. <risa> <risa> <Yeah. risa> Para Dani, ponerle un poquito de humor a esta situación. <risa> Dani, eh, estuvieron la posibilidad de verse con el intendente. Contamos, contame un poco y contame a los que por ahí el fin de semana no se enteraron, viste, que es así la cosa también. Eh, sí, estuvimos charlando con el intendente. Bueno. Eh, qué sé yo, la verdad mucho no podemos contar de lo que hablamos con él y todo, ¿no? Uh -huh. Pero nada, nuestro reclamo va a seguir eh, contundente y, y siempre tratando de que de que la sociedad vale lo que es justo, ¿no? Uh -huh. Digo, no es injusto que las personas reclamen una vivienda, un techo digno, uh -huh. por ahí lo que es injusto es la manera, nada más. Nosotros estamos solamente estamos queriendo tenerlo nuestro. Estuvimos esperando realmente bastante tiempo y estamos ya estamos angustiadas las mamás, estamos todas angustiadas la verdad. Esa es la palabra. Uh -huh. Al borde del llanto permanente porque no podemos aguantar más esta situación, qué sé yo. Uh -huh. Es difícil. También eh Nada, estaría me gustaría que, que las personas se pongan en nuestro lugar, digo, las necesidades están en todos lados, ¿eh? Uh -huh. No están solamente de una parte del, del lugar, del pueblo, digamos. estamos Toda la sociedad tiene diferentes carencias, ¿no? De este lado también hay personas que son preadjudicados, que tienen discapacidades y que están esperando viviendas hace un montón... Es más, ni siquiera es que están esperando una vivienda, sino que están esperando una posibilidad para entrar a un sorteo, uh -huh. ¿me entienden? Y, y nada, y estamos ahí haciéndonos el aguante uno a otro, ya tenemos una cuestión de, para ese grupo de autoayuda también, porque nos vamos contando las experiencias. Ayer en el tema de la lluvia una chica decía, se me inundó toda la piecita en la que vivo, Claro. Otra persona dice, tengo un ultimátum, me tengo que ir esta semana, me tengo que ir de donde vivo porque no puedo estar más con mis cuatro chicos. Hay necesidades. Daniela, eh, me acuerdo yo también cuando estuve ahí que eh, ustedes eh, le decían a todos, las 382 que están en ese listado que todavía no... ¿Pudieron acceder al listado te quería preguntar primero? Eh, no, sí, no. tenemos los listados oficiales, Bien. tenemos también la gente que en su momento se dio de baja cuando era eh, el terreno, en el decreto uno, uh -huh. hubo personas que lo rechazaron, eso es algo real. Después tenemos el listado de las personas que ingresaron como suplentes, ¿sí? No es que las personas se dieron de baja y quedaron lugares libres, ni nada. Claro. El municipio hizo una tarea bastante buena en el sentido de que trató de de de, de cubrir todos los lugares, digamos, ¿no? Entonces llamó a los suplentes y eso le dio una posibilidad a un montón de personas también, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y pudieron juntarse las 380 que hay en el listado ese, por lo menos todos juntos? Porque ustedes son conscientes de que mientras eh, más sean, más posibilidades tienen de hacer fuerza. Eso sí, me acuerdo que lo decían ustedes. Sí, por supuesto. En realidad no nos hemos juntado todos, todo el tiempo, pero sí hay momentos picos en donde están la mayoría, no sé si los 380, pero mínimamente las 200 personas seguro. Bien. Eh, igual, eh, nada, eh, todos nosotros seguimos, tenemos una vida. Yo ahora a las 9 entro al trabajo. Claro. Hay mucha gente que sale del trabajo y se viene para la plaza. Hoy estamos desde las 7 de la mañana acá en reunidos, uh -huh. en asamblea, dándonos apoyo, consejos, eh, juntando firmas, de todo estamos haciendo. Eh, más que nada para que la gente de Biedma conozca la problemática y qué es lo que estamos haciendo en la plaza, porque si no cualquiera pasa y dice, eh, no sé, esta gente se junta a tomar mate en la plaza, ¿no? <risa> claro, Pero no, claro. estamos realmente por un reclamo justo, por todos los rionegrinos, no solamente es por nosotros, porque... Imagínate lo que desencadena todo esto. Eh, a ver, una empresa que no pudo terminar su trabajo como corresponde y entregar la obra finalizada, ¿no? Sí. Sí. Eso es una frustración para cualquiera, no es solamente algo... ¿Qué sé yo? Eh, es como decir, eh, si una modista tiene que hacer un pantalón, si no le puede terminar de coser el ruido y se lo llevan, es como decir... ...pero no está terminado, ¿viste? Sí, sí. Bueno, eso es lo que pasó también... Eh, ...las viviendas no estaban finalizadas... ...no había finalización de obra... ...entonces... Eh, ...se juega mucho la posibilidad... ...de que por un tiempo largo... ...no hayan construcciones de viviendas... ...por el problema de las usurpaciones, imagínate... Uh -huh. ...entonces las políticas públicas... ...se van a ver cada vez más eh, perjudicadas... ...y eso va a hacer que a toda la población se le perjudique eso, ¿no? A, si antes era difícil acceder a un techo digno por parte del municipio, ahora va a ser casi imposible, nula la posibilidad. Eh, Daniela, ¿cómo es el día de hoy? que eh, Decía, estamos juntando firma, todo, que quieren? ¿Volver a verse con el juez, con el intendente o qué quiere? Sí. A ver. En realidad nosotros lo que queremos es eh, recuperar lo que nuestros derechos, uh -huh. ¿sí? lo que nos corresponde por derechos. Eh, que las viviendas sean desalojadas pacíficamente, que podamos acceder al sorteo, las personas que estamos originalmente inscriptas y esperando, y que eh, nada, que todo fluya con la normalidad que tiene que fluir, porque esto es algo que está, que está perturbando a toda la sociedad, me parece a mí, no solamente a mí como persona, porque soy perjudicada, sino que a toda la sociedad. Uh -huh. ¿El sorteo les dijeron algo? ¿Se va a hacer cuanto antes o qué? ¿O hay que esperar a que se conecten las viviendas? ¿Qué fue lo que le dijeron del municipio? No, del municipio hay un poquito de hermetismo respecto a eso porque creo que hasta ellos quieren juntarse y como reorganizarse y ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros confiamos, confiamos en que todo va a estar bien, en que la justicia va a ser justa. <risa> Aunque parezca redundante, creemos en la justicia. Uh -huh. Creemos que cuando uno hace las cosas bien, no puede haber algo que salga mal, ¿no? Y también sabemos, nosotros acá tenemos un dicho que es que que la maldad nunca fue felicidad, ¿no? Uh -huh. Y el hacer las cosas mal nunca te va a traer la felicidad que cuando las haces bien, ¿sí? Uh -huh. Entonces uh -huh. las cosas nos parece que se tienen que hacer por por derecha, como quien diría, ¿no? Eh, lamento, lamento por por a veces algunas, algunas cuestiones, ¿no? Porque, como te digo, yo sé que hay necesidades en todos lados. Yo lo sé y lo entiendo. Y soy una persona que el, el que me conoce sabe que yo he andado por el barrio, por el 30 de marzo, por todos lados, eh, haciendo varias cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista humanitario, siempre tratando de ver a quién poder ayudar, ¿no? Y veo las necesidades y me duele, me duele ver a un nene cuando veo he ido hasta el basurero y he visto chicos que que realmente la pasan mal porque su, sus padres le dicen que tienen que ir a buscar en la basura algo para comer y esas cosas pasan en Bienma. ¿No? Quiero que que se sepa que eso está pasando en Bienma. Pero esas personas aunque aunque van a buscar comida a la basura, no no hacen las cosas que, que pasaron en esta semana, que fue algo terrible, ¿no? Uh -huh. sí. Daniela, bueno, abrazo grande, siguen ahí entonces con permanencia, decías en la Glorieta, y ahí hay expectantes. El día, todo el día vamos a estar acá y no nos vamos a ir, en realidad no nos vamos a ir de la plaza hasta que no encontremos una solución. Ah. Así que vamos a quedarnos acá, a partir de hoy es como que nuestro trabajo se basa en esto, en estar acá. Daniela, muchísimas gracias, ya sabes los micrófono de Radio Encuentro siempre abiertos, abrazo grande, hasta pronto. Bueno, gracias, chao. Hasta luego.